¿Qué tiempo hace fuera? Es agradable. Hace un tiempo de primavera. Hay unos 22 grados. ¿Solo 22? Tengo mucho calor. ¿Dónde queréis pasar las vacaciones de invierno? Pues no sabemos todavía. Creo que vamos a Suiza para esquiar. Vais a tener mucho frío. El invierno es bastante duro allí. No creo. Vamos a pasar las vacaciones activamente. Mira, hijo, está lloviendo a cántaros. Llévate el paraguas. ¡Ay, mamá! Estás exagerando. Solo está goteando. ¿Vamos a pasear? Buena idea. Pero no hace demasiado calor. Sí, pero no importa. Llevamos una botella de agua. ¿Te gusta este tiempo? ¡Ay, no! ¿Hace tanto frío? Prefiero el sol.